¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Todo tranquilo acá en Kermés. Eh, Fernando, eh, se aprobó en el país el DNI no binario. en Bueno, fue una novedad que se conoció la semana pasada, en eh, la presentó el presidente Alberto Fernández. Eh, a ver, contanos eh, algún detalle de esto. ¿Qué significa? Y bueno, después te voy a preguntar a ver si en la provincia de La Pampa ya se implementa y si hay alguna consulta. Perfecto, Pablo. Mirá, eh, sí, la semana pasada el, el presidente eh, presentó el decreto mediante el cual autoriza a RENAPER a la emisión de DNI pasaportes no binarios. Este es un tema que se había hablado mucho, que, que se había solicitado eh, ya desde el año 2012 con la sanción de la ley de identidad de género, eh, era un tema que se venía hablando. Y, bueno, con, mediante este decreto eh, se habilitó la emisión de este tipo de documentos, eh, para lo cual, bueno, estamos todos eh, adaptando sistemas, porque, bueno, es una modificación muy importante a los sistemas binarios que teníamos, femenino, masculino, ahora hay que incorporar una tercera categoría y, y todos tenemos que, que adaptar nuestros sistemas para que después puedan vincularse. Ah, bien. Eh, bien. O sea, pero o sea, eh, sí. No, no, no, que digo que es una cuestión administrativa y también tecnológica, me imagino porque está todo digitalizado, hay que incorporar eh, esta categoría nueva. Exactamente, todos los sistemas, como te decía, estaban eh, pensados para para un sistema binario, por lo tanto, ahora para que puedan ser compatibles y que podamos comunicarnos nosotros con Renaper, Renaper con nosotros y distintos organismos, debemos hacer unas adecuaciones, mm. pero el sistema Eh, va a estar disponible, obviamente, eh, ni bien lo podamos, eh, eh, lo estamos trabajando, ni bien lo podamos tener listo. Claro, ¿hay, eh, hay, hay, bueno. un, ¿hay un plazo? o, o el, de, el decreto sí. plantea un plazo de 120 días de adecuación, eh, tanto de procedimientos como tecnologías y sistemas, eh, por lo tanto, bueno, vamos a estar eh, manejándonos con, con ese plazo para poder... Eh, ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Claro. Eh, ¿Ya hubo consultas? ¿Sabés si si algún director de algún registro te te, te ha este, trasladado alguna consulta de gente que está interesada ya en, en tener su DNI? Sí, Pablo. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Ah. sí. Aquí también en la provincia hemos tenido consultas. Si bien no hemos tenido eh, solicitudes formales, ah. eh, sí hemos tenido consultas respecto a, a, al, al DNI no binario y eh, a la rectificación del acta de nacimiento. Es muy importante tener presente que para acceder al DNI no binario, previamente se debe realizar la rectificación del acta de nacimiento en los, en los términos de la ley de identidad de género. Ajá. Ese es un requisito previo. Bien. Primero rectificamos el acta de nacimiento, lo que después nos va a habilitar a solicitar el DNI o el pasaporte no binario. Bien. ¿Y ese trámite se puede hacer todo junto de una sola vez? de ¿Solicitar sí. la rectificación y el DNI nuevo? Bien, la rectificación se puede solicitar en cualquier registro de la provincia de La Pampa, en cualquier registro de cualquier localidad, mm. pero se resuelve aquí en la Dirección General. Se emite una, una disposición de Dirección General donde se hace el lugar y se manda a marginar el acta y se confecciona el acta nueva. Eso lleva un par de días de tramitación. Actualmente con el sistema que teníamos o que tenemos vigente son 2, 3 días como como mucho y a partir de ahí con el acta eh, nueva generada y rectificada se toma el trámite de DNI, se puede tomar en el mismo día y después le va a llegar a la persona al domicilio como llegan todos los los DNI que que trabajamos y que tomamos. Claro. Eh, Fernando, entonces, eh, como el, el, la rectificación ya se puede hacer, digo, eh, la ley de identidad de género ya tiene varios años aquí en el país. Eh, Exactamente. O sea, ¿la... la rectificación, como la veníamos trabajando desde el año 2012 hasta ahora, la podemos la podemos tomar. Ah, bien. bien. Pero todavía con el, con el sistema binario, femenino-masculino, masculino-femenino. Estamos trabajando, porque el sistema nuestro así lo tenía previsto, para pasar al, al sistema eh, no binario, tenemos que hacer modificaciones a la, al sistema de confección de actas nuestras. Nosotros trabajamos con sistema de confección de actas digitales que ya vienen eh, predeterminadas de, de una manera, sí. bueno, eso se tiene que modificar. Y es un trabajo que tenemos que hacer con, con la gente de modernización y conectividad, con, con distintos organismos provinciales, eh, que, que es lo que vamos a estar adaptando en este plazo de adecuación. Esperemos ah, lo antes posible. Claro. O, o sea que eh, no solo va a haber DNI eh, y pasaporte no binario, sino también el acta de nacimiento va a ser no binario. Exactamente. Ah, bien, es otra modificación entonces que, que impulsa. La... Eso, eh, como el sistema nos nos exige rectificar primero el acta, sí. tenemos que hacer la modificación del sistema de confección de acta mm, para después que se pueda acceder al sistema de, de RENAPER para la emisión de DNI y pasaporte. Eh... Por lo tanto, es un trabajo de adecuación importante que, que hay que llevar adelante. Ah. Eh, Fernando, eh, hay mucha gente, muchas personas que decidieron rectificar el acta de nacimiento... Sí, de, a ver, desde el año 2012, sí. desde que se promulgó la ley de identidad de género, sí. en la provincia se han rectificado 100 actas de nacimiento, o sea, 100 pampeanos han, que se autopercibían de una manera distinta al sexo que tenían al momento de, de inscribirse su nacimiento, eh, manifestaron su voluntad de, eh, de hacer el cambio de su identidad. Son 100 actas eh, desde desde la sanción de la la ley. Claro, pero eh, en eh, hasta ahora venía siendo eh, de femenino a masculino, de masculino a femenino, a, ahora hay una nueva categoría. Exactamente, ahora hay una nueva categoría. Claro, bien, bien A bien. ver, a nivel país, sí. eh, anteriormente hubo planteos hasta de carácter judicial para salir del binomio uh -huh. y y eh, poder tener un DNI con, con esta otra tercera categoría. Claro. Eh son fueron planteos que llegaron a RENAPER pero que no tuvieron eh, recepción. claro Recién ahora con esta modificación del decreto, todos esos planteos eh, van a tener lugar y a futuro eh, solamente con con un trámite administrativo como es la rectificación del acta de nacimiento se va a poder acceder al pasaporte y al DNI no binario. Bien, Fernando, entonces eh, habrá que esperar este el, la adaptación de los sistemas, nada más eso. Eh. Exactamente, es esa adaptación de sistemas, de, de procedimientos, que estamos trabajando en eso para que lo antes posible se pueda acceder al al DNI. Bien, seguramente habrá información oficial. Eh, cuando, seguramente, cuando, cuando, cuando, estaremos cuando... comunicándolo. Bien, bueno. Bueno, Fernando, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, decir, sino gracias, como siempre. No, que estamos a disposición, que nuestras vías de comunicación las pueden encontrar en la página de la Dirección General, de deje registrocivil.lapampa.gov.ar y allí van a encontrar nuestros correos electrónicos y telefónicos y el de todos los registros civiles de la provincia para que hagan las consultas o se acerquen eh, y que los esperamos. Bien. Eh, bien, Fernando, gracias de nuevo y que tenga buen día. De nada. Adiós.